Sí. bueno, en realidad、eh, el tema de la capacitación docente es este, un viejo reclamo de las organizaciones sindicales, por lo menos de la nuestra, en relación a que entendemos que、eh, la formación continua, la capacitación de los docentes, habida cuenta de la necesidad de, de actualización y este, a, a los cambios ¿no? que, que se van dando progresivamente, la necesidad de actualizarse. Es una responsabilidad en, en primera instancia de la propia Dirección General de Escuelas, ¿no? o sea,、eh, de, del propio Estado provincial en tanto empleador este, de los docentes.、Eh, en este momento, en realidad, están conviviendo de alguna manera、eh, distintos circuitos de capacitación.、Eh, uno de ellos、eh, es el circuito privado. Que viene n merma, habida、eh, cuenta de que la Dirección General de Escuelas ha tomado en los últimos años algunas decisiones, a nuestro entender, aceptadas, en el sentido de disminuir el puntaje que otorgan estos cursos, que son pagos y que en general este, son,、eh, la verdad, muy malos、eh, en calidad. Y que además tiene esto una connotación bastante perversa, n o porque、eh, al otorgar puntaje los, este, los cursos, los seminarios, esto tiene incidencia en la posición de los docentes en un listado de orden de mérito para acceder a los cargos, concretamente para acceder a los puestos de trabajo.、Eh, como te venía comentando, en realidad en los últimos años esta situación se ha logrado ir revirtiendo. Habida cuenta de que los CIEs han recuperado de alguna manera、eh, el, el papel que originariamente han tenido en materia de ser la autoridad en, en capacitación docente. ¿no? Y hoy por hoy los cursos、eh, de capacitación y formación que se dictan en los CIEs de los distritos、eh, son obviamente gratuitos、eh, y tienen eh, innegablemente. Eh, Mucho mejor nivel, son reales, digamos, n o、eh, estos cursos este, en comparación con lo que significa comprar un curso en vocación docente o, o cualquier otra empresa este, de estas que, la verdad, en los años 90 fue un festival de cursos en ese sentido. Este, así que, bueno, un poco hoy por hoy yo. Eh, digo, están conviviendo ambos sistemas de capacitación. Ningún docente está obligado a ir a comprar ningún curso porque hoy por hoy el Estado ofrece capacitación en distintas áreas para los distintos niveles y modalidades de la educación en forma gratuita y con mejor puntaje que los que puede obtener este, accediendo, digamos, pagando estos cursos. ¿no? De todos modos, el hecho de que aún、eh, persista este tipo de capacitación privada que debe ser pagada es también esto avalado por el Estado, dado ese、eh, convenio de algún sí, modo que otorga puntaje. Sí, sí. sí, nosotros siempre nos hemos pronunciado. Este... Eh, absolutamente en contra de que, porque es de alguna manera una expresión de la mercantilización de algo que nosotros consideramos que es un derecho, ¿no? Es un derecho del trabajador, de la misma manera que concebimos que la educación es un derecho, la capacitación de los docentes, la formación continua en servicio también es un derecho y a su vez una responsabilidad de obligación del Estado, ¿no? Ahora, en términos. Eh, reales y concretos,、eh, hace 10 años atrás prácticamente no existía capacitación posible, o sea, no existía la posibilidad de que este, la provincia ofreciera ninguna suerte de capacitación. Paulatinamente esta situación se ha ido revirtiendo.、Eh, digo, porque la verdad que no es lo mismo、eh, no tener otra forma de capacitarse que, has, que hacerlo este, pagando una capacitación que poder optar entre pagar y no pagar. Digo, son dos situaciones.、Eh, diferentes, por lo menos. n o Eh, ahora, en muchísimas eh, profesiones, eh, el profesional que desea capacitarse siempre debe hacer una inversión、eh, en dinero. Digamos, eso también se contempla para el lado de los docentes, aunque lo dicte el Estado. Bueno, esto depende de la mirada que uno tenga sobre el tema y ya incluye un posicionamiento ideológico respecto de estas cuestiones, como, como de otras. ¿no? Nosotros no nos consideramos profesionales, este, consideramos que somos trabajadores de la educación. Eh, y siempre hacemos algunas comparaciones para tratar de, este, de entender estas cuestiones o de, o, o de poder explicar、eh, desde dónde lo miramos. ¿no? Nosotros decimos: bueno, este, en, una fábrica cuando, en una fábrica de autos, cuando la empresa decide、eh, cambiar el modelo de los autos, no manda a sus operarios a que paguen capacitación、eh, para que este, puedan trabajar en la nueva línea de montaje y en el nuevo modelo. De manera tal que este, no, no entendemos por qué este, en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que es responsabilidad del Estado provincial garantizar, este, bueno,、eh, la formación tiene que de alguna manera ser, digamos, una cosa es、eh, la responsabilidad del docente y el compromiso que tenga en capacitarse, en incluso este, disponer de tiempo adicional d e l de su puesto de trabajo. Que muchas veces, muchas veces los docentes obviamente lo hacen porque no tienen otra manera,、eh, pero no nos parece lógico ni apropiado que, que los docentes tengan que pagar las cifras que se pagaban este, para cursos que, que en realidad en muchos casos eran prácticamente inexistentes.、Eh, digo, porque digo, esto, la verdad, que se puede chequear muy fácilmente, ¿no? ¿Cuál es el, otra, otra de las problemáticas que e s t á en la agenda del gremio? Bueno, en realidad son muchas y variadas. Nosotros tenemos, este, de alguna manera, participación en, en, distintos, este,、eh, en distintas instancias del sistema educativo, en, ámbito, en los ámbitos de cogestión educativa.、Eh, Eh, tanto provincial como territorial, ¿no? en, en la u g d en la Unidad de Gestión Distrital,、eh, en la Comisión de Tratamiento de POF, de donde se tratan las plantas orgánicas funcionales de los establecimientos educativos y donde discutimos este, qué cargos docentes son los que necesita la escuela, porque esto hace obviamente a las condiciones de trabajo de los docentes, a las condiciones de los chicos. Este, para, para llevar adelante sus procesos educativos, o sea, son varios en general los, este, los ámbitos en los que, que participamos. Nuestras preocupaciones por hoy pasan、eh, en gran parte por estos lugares, n o por el tema de discutir、eh, la, la, los puestos de trabajo necesarios, nuevos puestos de trabajo, digamos que den cuenta de las nuevas necesidades que hay en los establecimientos educativos.、Eh, Algunos, otro, algunos temas que tienen que se tocan de alguna manera con lo salarial, como el tema de las asignaciones familiares, que entendemos que deberían cobrarla todos los docentes, aunque sea este, en el último de, de los escalones de las franjas salariales. Digamos, hay una diversidad de temas que estamos este, llevando adelante.、Eh, la verdad, que sería muy larga la lista. ¿Y cómo están en el tema、eh, de la violencia que sabemos que les ha venido ocupando en otros momentos? Bueno, en ese sentido, a ver, uno no tiene por qué pensar que la escuela es、eh, una isla, ¿no? En general, si bien tiene muchas más herramientas para hacer frente a situaciones de, de por ahí de extrema vulnerabilidad, ¿no? De, de, obviamente de los chicos en general, este, y que, y que pueden desencadenar en algunas situaciones de violencia, en general, la verdad que la escuela es un espacio donde es posible、eh, preservar, este, De alguna manera y, y con bastante éxito, si se quiere, este,、eh, la integridad de los chicos y, y protegerlos. ¿no? La verdad, que nosotros, por lo menos, no tenemos este, noticias, de de, salvo excepciones ¿no? algunas situaciones puntuales,、eh, de una magnitud de casos de, de situaciones violentas que puedan darse dentro de la escuela, aún、eh, reconociendo la complejidad de algunos contextos. ¿eh? Digamos, no estamos d e s c o n o c i é n d o lo. Pero、eh, la verdad es que、mmm, los equipos institucionales、eh, hacen un trabajo interesante en ese sentido.、Eh, en algunos lugares mejor que en otros, ¿no? donde existen posibilidades de conformar un colectivo、eh, docente que, que pueda abordar esta, esta complejidad, obviamente hay mejores resultados. Pero bueno, es, es una situación a atender en forma permanente. ¿no? Cuando me refiero a equipos institucionales, me refiero al equipo de todo el personal, no, no, no solamente al equipo orientador escolar, al, al orientador social, al orientador educacional, no es un problema de ellos. Nosotros entendemos que、eh, el problema de, de, de los chicos, de los grupos en las escuelas, no es un problema del maestro que está a cargo de ese grupo solamente, sino que es un problema de. de Este, de todos los docentes, es un problema institucional y que debe ser abordado en esas, este, de, desde ese punto de vista. n o Digo, En algunas escuelas esto、eh, se logra mejor y en otras por ahí no. Esto tiene que ver a veces con, con condiciones laborales, con situaciones que a veces el propio sistema genera, cambios de los equipos de conducción, etcétera. que bueno, este, digo, son, Cada escuela por ahí es interesante de analizar en particular. n o Bien, por último, María Elisa, preguntarte acerca del aniversario del gremio.、Eh, ustedes están programando actividades. Sí, sí, la verdad que estos últimos días hemos estado, estamos este, abocados a los preparativos por, este, para las jornadas que van a tener lugar en la próxima semana, los días 15, 16 y 17 de junio, o sea, miércoles, jueves y viernes próximos. En el marco del 25 aniversario de, de nuestra organización. Este año cumplimos como su t e b a 25 años de existencia y, y, bueno, y hemos decidido festejarlo de alguna manera este, con los afiliados. Este, así que el, el miércoles hay una jornada distrital, se van a participar solamente los compañeros de la barría, pero jueves y viernes son, este, es una jornada regional, de manera que. Coincidiendo o no con la región educativa. Nosotros somos un sindicato unificado, tenemos 25 años de existencia, n o l a b a r r í a un poquito menos, 22. Este, pero en la provincia de Buenos Aires son, tenemos 25, tenemos 25 regiones educativas, así que hay 25 de estas jornadas que se están llevando adelante, algunas ya se hicieron en, otros, en otras cabeceras d e distrito.、Eh, y bueno, en la semana que viene nos toca a nosotros, va a haber tres paneles muy interesantes. Con ejes este, importantes como、eh, cultura, comunicación y derechos humanos,、eh, relación, educación, trabajo,、eh, políticas educativas en el contexto latinoamericano, con panelistas este, especialistas, así que va a estar, este, creemos que, muy interesante. ¿Vendrá algún dirigente de l su tema provincial? Sí, es probable. Este, no, lo, no tenemos confirmado quién todavía, porque la verdad que la agenda este, es muy、eh, apretada para todos ellos,、eh, pero sí, van va a estar p r e s e n t e algunos de los dirigentes de la conducción del SUTEBA Central.